Eh, a partir de esto, la causa se, se inició. Por esto, lo que se está investigando es un delito de usurpación.、Eh, están citadas, son nueve personas、eh, aproximadamente las que están identificadas, que están citadas, bueno, algunas para el día de hoy y algunas para la semana próxima, en razón también de que、eh, tienen que tener un, un defensor, ellos pueden venir con un defensor de su confianza, o si no, en tal caso, el defensor oficial. Eh, se coordinaron un poco las fechas con el defensor oficial para el caso de que sea necesario que los asista. Entonces, bueno, por eso fue que, que surgieron estos, estos días.、Bien. ¿Se concretó la usurpación?、Eh, la usurpación, ellos colocaron, alcanzaron a colocarse、eh, postes en el lugar y estaban ingresando al, al lugar. Ajá, ajá. ¿Y hubo violencia en el lugar? No, en el lugar no hubo. Eh, a ver, yo tengo conocimiento de acuerdo a lo que me informó el personal policial. ¿Digo, la violencia ellos... para, para mantenerse en el lugar? No, no, no. Ellos, una vez que empezó a llegar el, el personal、eh, policial, se pudo identificar a las personas.、Uh -huh. Algunas comenzaron a retirarse y después、eh, accedieron también a retirarse del lugar.、Eh, pregunto esto: digo, ¿por q u e el delito de usurpación justamente considera esta cuestión de la violencia para instalarse en un lugar? Sí, no solo está el. Eh, el eh, Prevé diferentes supuestos del delito de, de usurpación. Entonces también está el de la clandestinidad, está el de la violencia, el de las amenazas.、Bien. Hay diferentes、eh, supuestos que son los que prevé. Bien, ¿en este caso qué se dio? En este caso está principalmente、eh, lo de la clandestinidad, porque、ah. si bien、eh, hubo un llamado、eh, policial alertando de esta circunstancia, esto se hace.、Eh, En un momento que no había nadie,、eh, si bien fue por eso, gracias al rápido accionar, fue que se pudo、eh, llegar al lugar enseguida y demás. Bien,、eh, las personas estas、eh, son nueve nueve familias de, de la, del barrio. Eh, eh, en, en, son nueve, ¿no? Son nueve eran, personas, eran claro, s、sí, i hay nueve personas las que están identificadas.、Bien. No sé si más de ellas eso va a surgir en el día de hoy,、mm. si ellos llegan a prestar declaración. Eh, puede ser que algunos pertenezcan a un mismo grupo familiar o no, eso no lo, todavía no lo tengo bien claro. ¿Y ¿El terreno es municipal, no? El terreno sería, de acuerdo a las informaciones que tenemos, todavía no tenemos el informe oficial, pero es un terreno que pertenecería a la municipalidad. Bien, y le pueden prever las mismas cuestiones de la ley siendo un privado o un. Terreno estatal? Sí, porque son.、Eh, a ver, existe la propiedad privada y la, la propiedad pública, y después a los bienes públicos tienen diferentes usos,、uh -huh. sí, pero bueno, eso es también. Son cuestiones, después hay que ver cuál es el destino de, que tiene asignado ese, ese predio.、Bien. ¿A esta persona se le va a hacer un juicio directo? No, no, esto se inició por un procedimiento de investigación. Ajá, bien, se hace como una especie de oficio. De claro,、eh, ellos, una vez la policía, siempre que toma conocimiento de un hecho, inicia las actuaciones、Ajá. y ellos lo, lo remiten a la fiscalía. La fiscalía,、eh, bueno, o se analiza desde el primer momento, puede ser que no, como en cualquier otra circunstancia, que no estén o los elementos para considerarlo un, un delito o puede ser. Que esté considerado un delito, pero que las personas que están mencionadas no hay prueba para vincularlas con el hecho. O、eh, puede ser que, si、sí、estén en el primer momento,、eh, están los elementos para considerar un delito, estén que esas personas que están vinculadas con ese supuesto delito. Por eso es que se le toma declaración de imputado, pero después se sigue aportando prueba y no es que la declaración de imputado es ya la acusación, ¿sí?、Ajá. Es. La instancia procesal para que las personas que están acusadas o señaladas como autores de un delito puedan comenzar a intervenir en la causa con su defensor, puedan declarar, aportar la prueba que ellos consideren y demás.、Bien. Ellos, cuando vengan a declarar, pueden este, contar la situación de ellos, digo, por qué llegaron a esa situación de una toma de un terreno, digo, porque la gran mayoría de las familias no tienen donde vivir, no tienen un terreno, tienen una casa y viven a s i n a d o s en un lugar. Más allá de que la fiscalía tiene que acusar, y ese es el trabajo,、uh -huh. ¿se considera esa situación o no? La declaración de imputado, en la declaración de imputados, el,、eh, ellos están asistidos por, por un abogado defensor, como les decía, que puede ser un abogado defensor de su confianza o un defensor oficial. En el, se le pone en conocimiento de cuál es el hecho de que los acusa,、uh -huh. que se los está acusando y, la,、eh, y de las pruebas que se cuentan hasta el momento, y el, la persona que está imputado. Tiene、eh, el derecho de declarar o no. Si no declara, no es que se lo considere una presunción en su contra. ¿sí? No es que está diciendo si、sí, me estoy haciendo cargo. Si declara, puede declarar. Puede declarar siempre, obviamente, con circunstancias que guarden relación con el hecho. ¿sí? Por supuesto que esta situación habitacional puede ser circunstancias que g u a r d a n relación con el hecho. Yo diría que es casi. Por eso, hecho, claro, pero,、eh, pero bueno, esto es、eh, una cuestión que depende muchas veces también bueno, de la persona que está、mm -hmm. citada. Si quiere, incluso se puede pedir, si no, la ampliación de,、eh, de la declaración de imputado más adelante. No es que、mm -hmm. es en este momento, pero también es algo que, se habla con, que lo hablan ellos con su abogado defensor. Bien,、eh, vos, como, como funcionaria este, judicial y también una funcionaria provincial, l ¿Crees que hay criminalización de la pobreza en esta cuestión puntual? Digo, porque están sucediendo otras cuestiones y han sucedido gente que ha tomado terreno por necesidad. Este, ¿Crees en eso? No, yo no entiendo que sea una criminalización de, de la pobreza. Yo lo que,、eh, entiendo que, si bien、eh, el reclamo puede ser un reclamo、eh, genuino y que creo que el, que el derecho a tener una vivienda es un, un derecho que, que se debe garantizar a todos.、Uh -huh. Eh, creo que que no se tiene que, que tratar de manifestar por las personas de esta manera. s í Creo que hay、eh, vías institucionales,、eh, organismos que se encargan de esto, y creo que、eh, t i esos n n e que, e reclamos se tienen que hacer de, de esta manera. Entiendo que la toma de terrenos no es porque es,、eh, nosotros tenemos un código penal que establece delitos, y cuando、eh, la protesta pasa a ser un delito.、Eh, Hay un límite. creo que es eso. Pero, pero bueno, yo por lo menos no, no, lo, entiendo, no lo entiendo así. Entiendo que si、sí, ahora lo que estamos e frente a, a, a un delito o a un posible delito, que esto después se, se verá con el transcurrir si tenemos todos los elementos para, para acreditarlo o no. Pero creo que ese tiene que ser el límite de, del reclamo. ¿Se vendrá a r ¿Se puede desestimar、eh, llegar a un juicio después de que analicen todas? Una vez que se toma declaración de, de imputado、eh, y se reúnen todas las,、eh, todas las evidencias o las, o las、uh -huh. pruebas,、eh, la investigación puede, puede finalizar de diferentes maneras. Puede、uh -huh. finalizar con una, con una acusación,、uh -huh. que es para ir a un debate, que se puede discutir en un debate. Puede finalizar con una salida alternativa、eh, en relación si tienen antecedentes de estas personas o no, si ya、uh -huh. los han utilizado. Puede terminar con un archivo o una desestimación porque falta alguno de los delitos, Ajá, alguno bien, de los elementos que constituyen el delito. Bien, bien. ¿sí? Recién ahora estamos en el inicio de la investigación,、claro. es un hecho que pasó hace, hace dos días, días、claro. y recién se están tomando las primeras、bien. intervenciones. Digo porque las familias estaban preocupadas porque una iniciación de un juicio puede llegar a perjudicar para acceder a una casa social. Eso también lo analizan desde ese lado. Claro,、eh, yo de hecho, nosotros habitualmente trabajamos causas de, de usurpación de diferentes viviendas、uh -huh. en la fiscalía, y bueno, siempre lo que uno siempre le, les dice a las personas、eh, es esto. Es el, bueno, yo, por lo menos, suelo explicarles esta cuestión de que, bueno, los reclamos tienen que ser, si bien el reclamo puede ser genuino, la necesidad、uh -huh. eh, también es una necesidad que. Que está manifiesta, pero que, bueno, que esto pasa a ser un delito. Muchas veces la gente、eh, entiende que, que no y que los puede perjudicar en toda esa, en toda esa cuestión.